Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, muy buenas, estamos en Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas por Radio La Retaguardia. El programa de hoy es el número mil, programa número mil, festejos, la casa por la ventana de nuevo, sí, programa número mil, en realidad no, mentira, eh, no sé el número del programa, eh, no, no lo sé, no es el mil seguro. Eh, voy a fijar en oralipublico.blogspot.com punto ahí tiene que estar el número del programa pero no es el mil seguro porque hacemos un programa una vez a la semana son cinco al mes 5 eh, por 12 eh, no no son muchos años para que nos dé mil este acá está 372 dice oralipublico.blogspot.com punto Que fue el último programa de Oral y Público. Así que si no me falla la numérica, el próximo, o sea este, es el programa número 373. Hola, muy buenas. Estamos en Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. Por Radio La Retaguardia, programa número 373. 373. Estamos lejos del 1000, sí, sí. Pero no tan lejos, vamos para ahí, eh. Hacia allá vamos. Eh, en horarypublico.blogspot.com están todos los programas anteriores Gran, gran, gran archivo sobre los juicios a los genocidas Y en un futuro no muy lejano, porque se actualiza permanentemente Va a estar también este programa, el programa número 373 Que ya se están imaginando, no sé si hace falta que lo diga Es una emisión especial Por eso estoy acá presentando, eh, mi nombre es Paulo Giacove, hoy no está Fernando TVL, no está María Eugenia Otero, no está tampoco Víctor Basterra. Espero que esto sea solo por hoy, el próximo jueves este ya estén ellos y no tanto mi presentación. La excusa esta vez es el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Catamarca. Como excusa para el faltazo está bastante bien espero vengan entonces eh, cargados de energías de ideas nos están haciendo falta este ideas espero vengan cargados de audios de talleres de información de lazos es muy importante eso también eh, los encuentros en la red de la red nacional de medios alternativos permiten que conozcamos compañeros y compañeras de otras partes del país que de otra manera sería más difícil y ahí se van creando lazos que entre otras cosas permiten intercambiar programas o información o hacer transmisiones especiales. Y, y es bueno eso, y es bueno recordar también que una de las cosas que la dictadura genocida buscó fue cortar, destruir lazos. Bueno, los encuentros de la Red Nacional de Medios Alternativos sirven también para crear lazos. Estamos sí acompañados, como siempre y como no puede ser de otra manera, en la operación técnica por Natacha Bianchi. Hoy vamos a tener una charla con Lidia Frank De la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos Y un informe especial de Diego Adur Sobre el comienzo de un nuevo tramo de la causa ESMA Diego preparó una nota para la retaguardia.com .ar creo .com.ar y, y charló además con el fiscal Rodolfo Jansson eh, Eso va a ser lo primero que vamos a escuchar Pero antes, si les parece Vamos a hacer una musiquita para darnos tiempo de si estás escuchando el programa a las 9 de la noche 9 y algunas monedas por Radio La Retaguardia Tengas un momentito para acomodarte Para terminar de preparar la cena Terminar de comer si es que lo estás haciendo Igual se puede comer y preparar la cena cuando uno escucha radio no Es una de las cosas bonitas que tiene la radio Que te permite hacer otras cosas No como la televisión que tenés que estar ahí enchufado mirando Porque si no te perdés de algo que no vale la pena Por lo general pasa eso en la tele Pasan cosas que no valen la pena y en la radio pasan cosas mucho más interesantes como el programa especial del día de hoy doral y público el programa de los juicios a los genocidas que comienza con una musiquita miren cómo son bien los presidentes cuando le hacen promesas al inocente Miren cómo lo ofrecen al sindicato. Este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos. Pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes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 Miren como profanan las sacristías, con pieles y sombreros de hipocresía. Miren como blanquearon mes de María, y al pobre negre la luz del día. Miren como le muestran una escopeta, para quitarle al pobre su marraqueo.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 Acabamos de escuchar Violeta Parra en oral y público. Licencias que nos tomamos cuando nos quedamos solos que de otra manera no podría no podría ser. Antes de pasar a la nota de Diego Adur sobre la mega causa ESMA, y antes que me olvide quería decirles que este viernes 17 de agosto en el Centro Cultural Daniel Omar Favero de La Plata, a las 19 horas, Leonardo Marcote va a estar presentando el libro María Claudia Falcone, Políticas revolucionarias en los bachilleratos de los años 70. Eh, creo que este año fue que hablamos con Leo, si no fue este año, fue el año pasado. Con Leo Marcote sobre el libro de, de María Claudia, que cuenta un poco la historia de militancia. Y estoy casi seguro también que ya lo presentó en La Plata, que es una representación de una representación ya van varias veces, me parece que va a La Plata, pero bueno, lo cierto es que este viernes va a estar en el Centro Cultural Danilo Omar Fabero, que queda en 117 y 40, como dije, de la ciudad de La Plata, entonces atención La Plata, atención La Plata, atención La Plata va Leonardo Marcote a presentar María Claudia Falcone, Políticas Revolucionarias en Bachilleratos de los años 70. Bien, dicho esto, ahora sí podemos pasar al nuevo tramo de la mega causa ESMA. El lunes pasado fue la primera audiencia del cuarto juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Diego Adur estuvo ahí, preparó una nota que se puede leer en laretaguardia.com.ar y charló con el fiscal Rodolfo Johnson sobre el comienzo del juicio y sobre el abogado defensor de los genocidas que reivindicó a los centros clandestinos de tortura y exterminio. Estamos aquí con Rodolfo Jansón. Abogado de la querella que integra Víctor Basterra, vamos a consultarlo por el inicio hoy de este cuarto tramo de la mega causa Esma. Eh, bueno, ¿en qué, qué comprende este cuarto tramo de la mega causa Esma? Un cuarto tramo ya complicado, ¿no? Porque estamos reproduciendo Eh, varias cuestiones que ya venimos este, analizando y probando desde hace años. El primer juicio por los crímenes de la cola de mecánica de la Armada comenzó hace 11 años. El último duró 5 años. Es, es la verdad, es cansador, por un lado muy cansador y por otro... Bueno, esta cuestión ¿no? que tenemos que estar escuchando de los abogados defensores una y otra vez, los mismos planteos reiterativos que ya fueron resueltos si ellos insisten, es eh, complicado, pero bueno, más allá de eso, lo importante es eh, hoy nos vamos con un cuarto intermedio, hemos escuchado la, las acusaciones que pesan sobre los 10 imputados, imputados que nunca fueron juzgados, Eh, y que están imputados por casi 800 casos unos alrededor de 800 casos no de entre donde a donde hay bueno eh, muertos desaparecidos eh, gente que ha sobrevivido pero que pasó por la tortuga y el secuestro así que bueno eh, lo que viene ahora es Bueno, en, unas, en unos días vamos a empezar a escuchar las indagatorias, a ver si alguno de los imputados va a decir algo. Yo siempre tengo la esperanza que alguno diga algo más de lo que conocemos, quizás sea un poco ingenuo, pero bueno, no pierdo la esperanza y después ahora no sé cuánto cuánto tiempo demorará este juicio no pensando que el último demoró cinco años cuando teníamos pensado que como mucho iba a demorar dos así que bueno un poco también es el temor de que a los jueces se les vaya de las manos este juicio y por eso un poco las intervenciones de hoy para decir claramente que no vamos a tolerar algunas cuestiones de planteos que se reiteran innecesariamente bueno distintos temas que que no nos tienen que sacar del eje que es el juzgamiento y llegar a una sentencia definitiva la mayoría de los imputados también tiene ahora se le desagrega los hechos del robo de bebés eh, cómo toman eso también en este este nuevo tramo sí sí eso está bueno hay hay distintos distintas imputaciones pero son son decenas de casos de chicos nació sin cautiverio de la escuela en la escuela de mecánica de la armada así que eso eso es un tema claro de eh, fundamental además teniendo en cuenta que estamos hablando de, de personas que han integrado las líneas la línea los los autores directos no son, son parte del elenco de, de, de estos autores directos que tuvieron a su cargo la tortura y el secuestro no son jerarcas de de los grupos de tareas ni, ni de cuadros superiores. Así que, bueno, estamos hablando de gente que estuvo en directo contacto con los, los torturados y los secuestrados. Durante su tiempo para el debate del abogado defensor de genocidas Guillermo Fanego habló largamente durante unos 25 minutos en los que aprovechó para provocar y ninguniar tanto a testigos, sobrevivientes como familiares. La última ya lo dejo eh, Usted le respondía a Faneo justamente que no le van a permitir eh, hablar de juicios de venganza y reivindicar los centros de exterminio. Eh, ¿Por qué hace este esta esta manera de provocar el abogado defensor? Sí, yo. A ver, reivindico que todos los abogados puedan ejercer su su, su rol, desempeñar su el, el derecho que, as, que le asiste a sus partes, que puedan defender y representar debidamente a sus partes. Ahora nosotros no podemos permitir que en medio de la audiencia delante de sobrevivientes y de hijos desaparecidos digan que nosotros estamos montando juicios de venganza, eso no corresponde en, una, en un juicio de esta naturaleza y mucho menos que reivindique, que reivindique como lo acaba de hacer eh, en los centros clandestinos de detención. Eh, la verdad, hoy me, me he sorprendido mucho porque... A Faneco lo he escuchado muchas veces y, bueno, es, estas cuestiones, alguna que otra vez la, se, la, se la escuché en días anteriores, años anteriores, pero que lo siga diciendo, eh, la verdad que, que me causa, me tranquiliza, me, me, me molesta, no uh -huh. me indigna de alguna manera. Es un abogado y debería saber que hay límites ¿no? y que la Constitución está por encima de todo y los pactos también, ¿eh? pactos internacionales de derechos humanos. Muchas gracias. gracias. Estamos hablando del juicio más importante de la historia judicial de Mendoza. Este, y lo recibimos de, de nuevo al doctor Pablo Salinas uno de los abogados querellantes representando al movimiento ecuménico por los derechos humanos Salinas nuestro columnista en Mendoza ya sí sí hace sí, rato sí. la formalidad indica que lo presentemos como el, uno de los abogados querellantes pero en realidad podríamos a, a ver este, George Martin en el quinto beat digamos que Salinas podría ser el quinto rally público tranquilamente <risa> <risa> cómo va Pablo bueno, cómo estás bueno muy bien Dos generaciones menos Dos generaciones más Básicamente lo, lo increíble es ver en el fastidio 40 personas y entre ellas cinco ex jueces y fiscales ¿no? y, y verlos a todos juntos, haber conseguido la unificación de las causas como indicaban ustedes creo que es central porque entonces simbólicamente y además en los hechos concretos los ves uno a todos sentados allí a todos los que actuaron en el terrorismo de estado ¿sí? y además hay, hay hay un hecho simbólico enorme porque bueno a mí me hizo recordar a la imagen del juicio de Nuremberg no todos sentados los nazis ahí no eso me parece central o sea todo el aparato ¿sí? con el aparato judicial que Eh, le servía para legitimar eh, las torturas, legitimarles los secuestros. Con eso ellos eh, actuaban y además bueno, la opulión, porque al debía investigar el secuestro sorcivo, impedir que asesinaran una persona y en vez de hacer eso legitimaba el accionar de la octavaria de Pantera Montaña y de los represores que justamente estaban sentados al lado. De más bueno, Tan solo fechas tú yo estoy bas del quieto de oral y público lidia frank nació en tren pero desde hace varios años vive en la ciudad de buenos aires su hermano ricardo Frank fue secuestrado en 1978 y permanece desaparecido. Lidia integra la asociación de ex-detenidos desaparecidos y testificó en la causa ESMA por la desaparición de su hermano. En esta primera parte nos va a contar sobre la historia de los desaparecidos de Trenkelauken y también su historia personal, cómo fue buscando por todos lados a su hermano, cómo fue testificar, tanto para ella como para su madre, en los juicios en busca de justicia. Escuchamos a Lidia Frank, que nos dice hay que denunciar que los represores están saliendo a la calle. Mi hermano está secuestrado desde el año 78 Y, y bueno, como que siempre me movilizó ese tema como para, para poder hacer algo por, por la memoria y para, por la justicia, digamos. En un principio para saber la verdad de lo que pasó. Eh, bueno, en la ciudad de Trenquelauquen eh, los secuestros empezaron en el año 76, 76, 77. De Trenquelauquen hubo solamente dos secuestros de la ciudad, en la ciudad, digamos. Que uno fue el de señor Juan Nazar y el otro fue el del doctor eh, Moreda. Eh, Juan Nazar tenía un periódico, que todavía es de la familia hoy, el diario La Opinión, estuvo secuestrado, eh, creo que tres años, estuvo en el Coti Martínez, anduvo por varios centros clandestinos y él declaró eh, en el juicio de Von Bernich. Él apareció en el año, yo creo que en el 79 me parece que aparece, y el, el otro abogado que te digo que era el primer uno de los primeros secuestrados nunca se supo bien dónde estuvo se comentó que había estado en un buque que después se supo que había un buque donde llevaban a los políticos él era eh, peronista él también apareció después en poco, al poco tiempo tuvo un accidente o sea mucho testimonio no dio porque falleció muy rápidamente pero por un accidente de autos. después hubo secuestros en la ciudad de la plata en la casa de tranquilauken secuestraron a tres compañeros que eran estudiantes de medicina también en Córdoba secuestraron a tres chicas de, de Trenkelaugen eh, una de ellas apareció y la otra está desaparecida que se llama Olga Lina Robles y después está el caso de los mi hermano y sus dos compañeros más la novia de uno de ellos que desaparecen, que ya era de Entre Ríos la chica estudiaba medicina y, y desaparecen Eh, acá en el año 78 De Buenos Aires Había una familia que se llamaba Cabrera Una familia Cabrera Que desaparecen de La Plata Ellos eran de La Plata El, el papá De estas chicas era militar Pero como habían estado mucho En Trenquelau Incluso yo fui amiga de una de ellas Pero amiga de la, de la juventud O sea, de muy chica, de adolescente digamos. Bueno, secuestraron a las dos a las dos chicas de la rubia y cuando su mamá empezó a buscarla también la secuestraron a ella así que están, se las recuerda ellas tres también o sea que en conclusión son trece detenidos desaparecidos en Trenkelauken bueno, cada uno tuvo su militancia eran eran de izquierda, eran algunos peronistas por ejemplo, el, el, mi hermano estaba en la, en la Facultad de Arquitectura y estaba en la JUP, pero el amigo de él, que lo secuestran de acá mismo, de este mismo edificio, porque lo llevan primero a mi hermano y después lo vuelven a buscar y él no se había ido, y este chico no, no, o sea, era como que estaba acá de casualidad, digamos, o sea... Era, no de te, ¿Era de Trenquelauken? Era de y él, bueno, estaba acá de casualidad, manejaba un taxi, tuvo la mala suerte de caer en ese, en esa noche terrible, Este, incluso más, también se llevaron una chica que vivía en este departamento donde estamos ahora, que que se llama Laura Mina se llamaba porque falleció ya. Se la llevaron, y la trajeron la misma noche. O sea que acá hubo unas idas y vueltas terribles, porque vinieron tres veces en la misma noche y buscaban a a un compañero que estaba militando en Montoneros, pero que ya se había ido porque había tenido que irse a a resguardarse en Trenquel auto y que cuando se entera del secuestro de los chicos acá se va, sin que nadie sepa dónde, pero bueno, o sea que él es uno de los casos que se incilió, se fue a La Pampa a vivir, vivió abajo unos años trabajando de, en, los, en los puestos como, puest, como, viste, en los trabajos de campo, como jornalero, sin decir quién era sin comunicarse con la familia, sin que nadie sepa. Salvo dos casos que me dijiste el, el, Los desaparecidos de Trenkelauken No son, no, no fueron secuestrados En Trenkelauken ¿Cómo funcionó la represión En Trenkelauken ¿Cómo estaba Trenkelauken del 76 Al 83 o antes? Mira eh, Yo en esa época era re joven Tenía veintipico de años La verdad no sabía lo que estaba pasando O sea, del secuestro de Nazar Y de Moreda, que son los dos Que secuestraron en Trenkelauken uh -huh. Eh, me enteré por viste por comentarios y que vos ni siquiera sabías porque viste que un pueblo chico infierno grande <risa> esa es la verdad y por comentarios vos no sabías si era verdad o no y vos decías como que lo secuestraron como que no se sabe dónde está o sea no te no te entraba en la cabeza que una persona no se sabía dónde estaba eh, y bueno y después cuando los chicos de, de la plata se comentó así muy por arriba pero no Se sabía fehacientemente Qué había pasado Porque allá, viste, es como que Vos ves una hoja Y le, le transmití Mira, vi una hoja, el otro vio tres Y el otro diez, y así, viste Entonces como que yo, por lo menos, en lo personal Nunca le daba mucha bolilla al, A lo que se decía, digamos Pero en el año 78 justamente Que fue cuando nació mi primer hijo Eh, mi hermano fue a Trenquelau, en le estaba estudiando acá arquitectura y fue el año del mundial, viste mi hijo nació en junio, o sea pleno mundial el, el mundial empezó el 2, el 4 nació, y mi hermano fue a Trenquelau, en el bautismo de mi hijo, en esa época yo todavía creía en la iglesia católica este, después, bueno, después me retiré porque la verdad que no me, no me bancó el apoyo de la iglesia a la dictadura, este, pero bueno él fue y entonces bueno yo en una de las preguntas que le hice le digo che cómo anda cómo fuiste al, al festejo del mundial que esto que me dice qué fue festejo del mundial me dijo no me dice vos no sabés lo que está pasando le digo qué está pasando me dice no pero escúchame están secuestran gente matan gente no se saben dónde están los llevan no saben más nada de ellos tengo compañeros que faltan y que no se sabe nada, que nadie lo encuentra las locas de mayo están en la plaza o sea, ahí me largó toda la información y yo me quedé imagínate, como que yo diciendo ¿eso pasa eso? o sea, pero, digamos que me cayó la ficha el día que lo secuestraron a él que ahí dije, bueno ya me viste. te cae la ficha pero tampoco tampoco lo podías entender, viste, porque es muy difícil poder entender o comprender que una persona que está no está más o sea, yo he llegado a preguntarle a alguien cómo se llama en un colectivo porque me parecía que era como mi hermano ¿entendés? Porque digamos como que la figura de los 21 años que él tenía yo no la puedo cambiar en mi cabeza porque no sé cómo sería él ahora ¿me yo los veo a los amigos de él que estamos todos grandes y digo bueno mi hermano sería así sería esa, cómo sería pero yo he llegado a preguntarle a un pibe, por ejemplo, una vez en un colectivo, me acuerdo que me acerqué, le digo mira, discúlpame, necesito saber cómo te llamás me miró con una cara, viste como diciendo, esta mina está loca claro. pero esas cosas eran las que nos pasaban a los familiares, porque vos viste, vivías mirando en la calle a ver, porque viste te decían, lo secuestraron los montoneros, lo... viste como que era una cosa increíble de, de, de vivirla ¿Y cómo te enterás del secuestro de tu hermano? Porque estaba mi mamá, acá. Justo había venido a Buenos Aires, ella viajó un día antes, creo, que estaba. Y, o sea, ella fue presenció, ella es testigo del secuestro. Después, con los años, y por, por testimonios del, de la gente que, que estuvo secuestrada con él, nos enteramos que estuvo en la Escuela de Mecánica de la Armada. Pero pero mientras tanto era como un como que no estaba como que viste como decía Videla no está ni vivo ni muerto no está viste pero es como que es es muy difícil de asimilarlo más cuando uno viste tenía una vida que nada que ver o sea vos pensás que yo vengo de una familia tradicional madre directora de escuela de jardín va padre trabajador de tribunales ¿viste? o sea éramos una familia Eh, que, que, digamos clase media que no hacíamos política nosotros, o sea yo había militado un poco con los curas, con los tercermundistas que después viste como que todo se abrió pero nadie sabía nada, o sea vos ibas a las reuniones y se terminaron las reuniones pero viste como que quedaba así flotando que no se sabía algo que vos ni preguntabas tampoco era raro ¿Y en tu familia deciden buscar a tu hermano? Y sí, bueno, mi mamá eh, al día siguiente del, del, del secuestro eh, fue a hablar con una abogada amiga de la familia, digamos, mi papá ya había fallecido y, bueno, presentó un habeas corpus pero la abogada no lo quiso firmar, o sea, se lo, lo presentó por derecho propio. Claro y bueno, se presentaron dos aviascorpos uno acá en Buenos Aires después al tiempo se presentó uno en Lomas de Zamora porque no me acuerdo si había un juez bueno en Lomas de Zamora pero bueno nosotros todos los meses viajábamos desde allá hasta acá para buscar, ¿qué? buscar, íbamos a las cárceles a la dirección de cárcel, al ministerio del interior a las iglesias hasta que bueno, después viste ya como que ¿qué buscás? O sea, ya después vino la apertura política, empezaron a declarar los sobrevivientes y ya es como que cada vez eran menos... Yo me acuerdo, acá en la, en la mesa del living del departamento donde él lo secuestraron, durante mucho tiempo mi mamá dejaba el, el dinero como para que si él volvía pudiera regresar a Trenkelauge. ¿Entendés? O sea, una cosa claro era normal si viene el chico y no tiene un peso cómo va a para ir ya tranquila le dejo la plata arriba del escritorio y bueno mi mamá ten, viste mi mamá eh, el, el, la noche de secuestro ella quedó con mucho miedo porque imagínate se le metieron cuatro tipos con itaca en, adentro del departamento y bueno y a ella le dijeron que que no tenía que relacionarse ni con derechos humanos Caminar. Ni con la justicia. O sea, y mi mamá lo cumplió fielmente. La primera que declaró fue mi mamá en un juicio que se hizo al Batallón 601. Y bueno, costó mucho convencerla que declare. Y este aquí que fueron todos sobreseídos. O sea que mi mamá dijo yo nunca más voy a declarar. Entonces cuando empezó el juicio de la ESMA y tomaron... Viste que los juicios es como que se desmembraron mucho y cuando empezó este, el tercer juicio de ESMA, que empezó en el año 2012, y lo tomaron como caso mi hermano, yo eh, conseguí que mi mamá me diera un, una autorización para declarar el nombre de ella. Bueno, me presenté y pude declarar. Y acá también está pasando esto que, que más allá de que logramos que se frenara el 2 por 1 Eh, ...se está dando... ...que los están largando a todos... ...o sea... ...es, es muy grave lo que está pasando hoy... ...esta semana largaron a Olivera... ...que es el que... ...el que... ...terminó de matar a Raimundo... ...Ramundo ese ...es un desastre lo que está pasando ahora... ...hay que salir a denunciar esto... ...hay que salir a denunciar que los represores... ...están quedando en la calle... ...así que bueno, esto... Es, ...esto es lo que... ...hay que ocuparse en este momento... ...digamos... Más allá de que, claro, siguen, se siguen llevando a cabo este, los juicios. Estamos escuchando a Lidia Frank, hermana de Ricardo, detenido desaparecido en la ciudad de Buenos Aires, pero nacido en Trenquelauquen. En esta segunda parte de la charla, Lidia nos va a contar cómo fue construyendo memoria en su ciudad natal de manifestarse sola, pero cuando digo sola es sola, contra el indulto, hasta lograr que cada detenido desaparecido sea recordado con una calle. Sembrar memoria, verdad y justicia por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. La primera actividad que yo tuve en, la, en, la, en, la, en mi ciudad, porque yo sé del 86, que vivo acá en Buenos Aires eh, fue con el indulto de Menem es más, tuve una discusión con un político peronista por el diario eh, porque dijo, al levantar mi copa yo no voy a poder brindar esta navidad porque hay quienes están esperando el indulto, entonces bueno ahí los organismos de derechos humanos que yo no tenía ningún contacto de nada este yo estaba de visita en Andrés Citaron a las plazas de la ciudad de toda la ciudad por el indulto. O sea, que la primera actividad que yo tuve en lado, que estaba sola en la puerta de la municipalidad, pasaron mis amigos y me preguntaban, "¿Qué haces acá?" Y yo les decía, "Estoy manifestando porque estoy en contra del indulto." O sea, no, no, no había nadie, era el año 89. Bueno, después en, de, después el primer recordatorio grande que hubo fueron unas un concurso de esculturas que se hizo a nivel a nivel nacional. Bueno, de ahí quedó como esa idea de hacer algo por los desaparecidos. Y hace ya 17 años se conformó una comisión. Lo primero que hicimos fue fueron charlas y empezamos con las marchas. O sea, cada 24 de marzo hay una marcha, hace 17 años ya, que estamos haciendo la marcha. En la primera marcha llovía mucho y teníamos muy poquitas pero más que la vez del indulto que eras vos sola mucha más que la vez del indulto que era yo sola claro bueno trencillao que es medio especial es una ciudad super macrista ahora eh, que bueno supo tener un intendente maravilloso que era barrachia que fue como que un impulsor de la ciudad porque hizo cosas increíbles en la ciudad es más la plaza donde están donde están el monumento por los desaparecidos y las esculturas esa de las que te hablé fue donada para o sea yo y le puse la plaza de la memoria en realidad esa era la plaza francia nosotros cuando publicamos algo decimos vamos de la plaza san martín se da toda una vuelta y llegamos y el acto es en la plaza de la memoria bueno Eh, ahí hay un monumento que hicimos a los familiares para, para recordar a los desaparecidos y, y siempre se hace un acto. A partir, no me acuerdo en qué año fue, que, que ya estando Kirchner eh, decreta feriado el 24 de marzo, eh, ahí empiezan a ir las banderas de los colegios a los actos. Entonces, bueno, es como que el acto ya se hace un poco más multitudinario, digamos. Porque iban los, los abanderados con las escoltas, con las maestras, con algunos pibes del colegio. Y bueno, y en todo este devenir de todos estos años hemos hecho muchas actividades. Por ejemplo, en el hospital municipal hay una placa que se recuerda a los chicos de, eh, de La Plata. O sea, San Lamanás y Petina están los tres nombres ahí en el hospital. Vos entrás y lo ves. Después, bueno, eh, en el colegio donde iba mi hermano, eh, a un laboratorio le pusieron el nombre de Ricardo Alberto Frank. Y en un momento a mí se me ocurrió, locamente, decir ¿y por qué? ¿En que lado que no tienen un, su calle los desaparecidos? O sea, no se me ocurrió porque sí. Porque en la ciudad de Santa Rosa yo leí en algún momento que había una calle que se llamaba Lucía Tartaglia, que es una de las desaparecidas de Santa Rosa. Entonces... Um, empecé a investigar y bueno, y a proponerle a los compañeros de allá que, que tratáramos de hacer un proyecto, bueno, me dijeron bueno, sí, todo tuyo, nosotros vamos a hacerlo todo juntos, bueno, así que hicimos un proyecto que yo hice o sea, me ocupé de, de que lo apoyaran los organismos de derechos humanos de acá de Buenos Aires, incluso en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia muchos, muchos compañeros firmaron y lo presentamos en el Consejo Deliberante de Trenquelauken. Yo viajé y en una sesión, por unanimidad, aprobaron este, que los 13 desaparecidos tuvieran el nombre en las calles. O sea, en un barrio que está medio alejado de la ciudad, pero es increíble porque en un principio el barrio era como que eran las calles y nada, ¿viste? Y bueno, ahora ya hay muchas casas, hay, hay dos escuelas. Cuando ya estaban puestos los nombres de las calles, le digo, en vez de hacer la marcha para el lado de la Plaza de la Memoria, vayamos a la plaza del barrio que tienen los nombres de los desaparecidos. Que queda un poco lejos, Camino a Tierra, ¿viste? O sea... Entonces bueno, al principio empezamos a discutir a ver si era muy larga la recorrida, pero yo le saqué la cuenta y eran las mismas cantidad de cuadras. Lo que pasa es que como es más despejado, digamos, como que no hay tanta, o sea, es más despoblado. Entonces bueno, y era la misma cantidad de cuadras de la vuelta que hacemos para ir a la Plaza de la Memoria. Entonces bueno, ese día fuimos allá, la primera vez hace siete años más o menos. Claro, cuando llegamos al barrio, ¿viste? Yo ya había ido, lo había recorrido, había sacado fotos miles de veces. Cada vez que voy trato de ir. Le digo a Pablo que Pablo Garavelli es uno de los de los o sea, es el referente de derechos humanos. De allá. Le yo che Pablo, le digo, ¿no, ¿te parece que acá habría que poner algo, que? Porque fíjate que el nombre Ricardo Fran, ¿qué te dice? Nada. Le digo, Ay. el nombre Tití Mirabeli, nada. Acá hay que ponerle detenido desaparecido. Así que bueno, ahí hicimos otro proyecto Que fue aprobado también Por unanimidad en el consejo Y costó que lo pongan Pero lo logramos Y la, el primer acto que, que fuimos A mí en lo personal O sea, me vino una nenita chiquita A saludarme Y me dice me, Que me quería contar que ella vivía En la calle Ricardo Fra O sea, la verdad que fue súper emotivo Viste, la piba se llama Milagros o sea, pero ¿viste como que fue muy fuerte? Y el otro día me pasó también, por, en un comercio que mi mamá, había ido a comprar algo, ¿viste? Y entonces yo voy y el, el, en un momento el, el vendedor me toma el nombre, le digo Lidia Frank. Frank, le digo, se escribe, porque viste siempre tengo que decir cómo se escribe. Claro. Y el vendedor me dice, "No se haga problema que yo vivo en la calle Ricardo Frank." Yo le digo, ¿viste como ah. que es muy fuerte? Entonces ahí le empecé a contar toda la historia al vendedor y terminamos re amigos, ¿viste? Como que uno, viste, va eh, tratando de, de sembrar memoria y de seguir contando y de seguir haciendo. Ahora, bueno, el proyecto que tengo encarado, que, que vamos a ver si se puede hacer, es hacer un libro eh, para juntar todas las historias de los... De los porque no existe, no hay un libro, o sea, a mí me han hecho mil entrevistas me han filmado me han preguntado pero, viste, no hay algo que concentre la historia de los pies desaparecidos de Tranquelaugen entonces eso yo creo que eso es, un, es algo que todavía nos debemos y que tenemos que hacer Sembrar memoria en Trenquelauken, y la importancia de que los compañeros detenidos desaparecidos sean recordados en las calles. Que en realidad, es una idea que tomó de la ciudad de Santa Rosa, y quien te dice que en otra ciudad, en otro pueblo, en otro barrio, no tengan la misma idea, pero inspirados en los desaparecidos de Trenquelauken. Queda una tercera y última parte de la charla con Lidia, donde nos va a contar que de cada cosa que se hace, Aparece una historia. En algunas familias todavía permanece el silencio que intentó imponer el genocidio. Y es como que la gente va viendo y empieza a empieza a gestarse una movida y bueno, que después cuando empezaron a, cuando se empezó con el tema de que en las escuelas también se, se hablaba del 24 de marzo, porque eh, yo recuerdo que, que a nosotros medio nos sorprendió que el 24 de marzo fuera feriado porque pensábamos, te estoy hablando del organismo, ¿no? porque pensábamos que, que bueno, que por ahí se iba a dar porque la gente iba a pasear y iba a descansar y qué sé yo, pero... A mí me parece que fue positivo porque es es como que es mismo la misma gente que compañeros de trabajo que te decían, "Che, pero ¿y qué pasó el 24 de marzo? ¿Por qué es feriado?", ¿viste? Hay cosas que se van haciendo de a poco o que se se instalan, digamos, y que sirven como disparador, por ejemplo, el feriado del 24 de marzo. Mira, yo hace poquito fui a dar una charla en una escuela ya perdida por por San Isidro pero en el en, en la zona digamos más pobre de San Isidro y bueno me invitaron y fui a dar una charla viste idea o sea de cada cosa que vos haces es como que siempre ¿viste? aparece una historia distinta porque ahí la, la que era profesora de música de la escuela empezó a contar que ella tenía unas tías desaparecidas que entonces la prima vivía y nunca lo había contado se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes uno pensaba ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado. Están haciendo teatro aquí delante de todos. Sobre todo Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Estos son mis deseos de no venganza. ¡Ja, <risa> Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Continuamos en horario público el programa de los juicios a los genocidas, ya casi llegando a las 10 menos cuarto de la noche, según lo que dice en mi grabador, lo que no necesariamente es cierto. Y esto, por supuesto, para quienes estén escuchando el programa en vivo. Ya estamos en la Plaza de Mayo. Nos queda por hoy solo escuchar lo que es la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy. Y es lo que vamos a hacer a continuación de un tirón y cerrando con el presente por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. No queda mucho más para decir. Nos volveremos a ver, a escuchar el jueves que viene con equipo completo por esta misma radio. Aunque llueva, aunque haga frío, aunque haga sol o aunque haga calor. Hasta el jueves que viene. ¿Se escucha? Sí. No, mucho no. ¡Hola, hola! Ah, hola, hola, hola. Bueno, es un regalo, eh, un obsequio de pura solidaridad de Quique Pessoe y Leda. Así que, bueno, eh, agradecemos desde ya nos vamos a escuchar mejor total a veces para escuchar estas cosas que tenemos que decir, ¿no? Bueno, el eh, eh, primero empezaría por algo poco bueno. Eh, me voy a voy a devolver los este, símbolos a la Iglesia Católica, mi bautismo, mi comunión. Eh, to, en casamiento ya no, no puedo porque si no me volvía casamiento este voy a hacer cómo se llama apapostasía oh, todavía no me la aprendí bueno este estoy muy enojada con la iglesia católica muy disgustada este porque demostró que no nos protege a, lo, a las católicas y católicos Este y entonces para qué cargar con una aso asociación que es ilícita porque si ellos no se portan bien yo después voy a caer también en ser cómplice de esta asociación ilícita así que cada uno por su vereda y este y después si dentro de diez años 20 años la iglesia empieza a portarse bien Tomo la comunión otra vez, me bautizo otra vez, bautizo otra vez y bueno y al mismo me caso otra vez. Bueno, este resulta que qué hipócrita la Iglesia, ¿no? Qué hipócrita, porque hablando ahora en serio, ¿no? En serio, este qué vergüenza que su voto, el voto de la iglesia porque hicieron hasta misa este para aprobar ese no voto, este sabiendo de que eh, las mujeres se mueren. Todos estos días siguieron eh, yendo a la muerte cada aborto que se produjo estos días. Yo les quiero decir y repito que cuando una mujer decide hacerse un aborto es porque las circunstancias la obligan, no lo hace nadie por gusto. Pero cada mujer que muere, casi siempre, la mayoría de las veces, deja niños huérfanos. Porque casi siempre es porque no pueden tener otro hijo, pero tienen ya hijos. Esta piba se murió eh, el domingo, dejó un bebé y, y ayer murió otra joven también este son cómplices de genocidio la iglesia de genocidio porque están mirando para otro lado como hicieron durante los años del terrorismo estado acá que miraron para otro lado mientras se torturaba a las mujeres embarazadas este y además miraban para otro lado cuando las mujeres que parían un bebé eran eh, ellas hacían puente para regalárselo a familias de militares, de policías, de empresarios, que estaban haciendo cola para que les entregaran esos bebés, a los que les sacaban inmediatamente su identidad. Entonces, este, no es nuevo lo de este voto de la Iglesia, pero lo peor es que este indujeron a una parte del catolicismo a apoyar ese voto de ellos negativo. Este, así que yo creo que mucha gente se va a borrar de esta iglesia, porque nadie quiere ser cómplice de, de este manipuleo que hacen de la, del sentimiento del pueblo. Porque realmente cuando un sacerdote, que era amigo mío, ya no es más, este ya lo, lo separé de mi lista de amistades me dijo sí porque es así viste era yo lo quería y un día me dijo no las mujeres de mi villa no no quieren este la ley y dije sí porque vos le llenas la cabeza directamente porque porque sí no bueno y a él se lo llena Francisco o sea esto una una cadena de querer convencer de lo que no se debe. Así que bueno eso eh, por un lado eh, ustedes habrán escuchado la la, boja, la la poca calidad humana de los legisladores. Aparte de muchos eh, ser ignorantes o algunos hacerse que no sabían esto, este muchos ni habían leído lo que tenían que votar. Tanto daba tenían una orden y creo que hasta había orden de algunas políticas que votaron a favor pero la orden a su eh, gente este era que no había que votarlo o sea que este el partido eh, era representado por un voto sí a la ley pero después decían no a la ley de aumento entonces hay mucha hipocresía mucha hipocresía así que bueno, eh, seguiremos adelante no hay nada perdido hay un tiempo perdido que lo vamos a recuperar pero ahora hay que obligar los hospitales tienen que atender a toda mujer que vaya con un problema de salud producto de un eh, aborto ilegal o mal hecho tienen obligación de atender Entonces, de a poco vamos a ir logrando y tenemos que hacer una campaña todos y todas nosotras. De a poco hablar con los médicos, que no sean cómplices de tanta muerte. Y tenemos esa tarea todos nosotros, de, de ir y cada una que tiene un amigo médico conversar y que le haga entender este, lo que representa la vida de cada mujer bueno y así porque el, el, el congreso el otro día estaba de acuerdo al gobierno que tenemos ni más ni menos que gobierna en contra del pueblo como la iglesia en contra del pueblo no y no les importa ni la vida humana ni siquiera los niños este que hoy por hoy a raíz de esa política económica también se mueren de hambre A esa iglesia, a esta iglesia, no le importa de los niños que se ponen de hambre, tampoco. Ellos dicen, no, no, el feto, el feto, lo hacen como un gran show. Entre paréntesis, hablando de show, los que ven un poco de televisión, habrán visto qué show de todos los días, de todos los canales, ¿no? Nadie va a ir preso, porque no les conviene que vaya nadie preso, de cualquier manera, Entonces hacer este show, entretienen, no hay televisión ahora No hay programas de televisión que uno se sienta a ver algo serio Es todo un show, todas las noches lo mismo un show Y entrada y salida de Comodoro Pi van y vienen Pero ninguno de ellos, ni, ni los de antes ni los de ahora van a ir presos Así es este la justicia que tenemos Son venales los jueces, negocian todo, todos los días. Entonces, bueno, yo les quiero decir que hoy un grupo de abogados estuvo en Comodoro Pi presentando una denuncia contra los senadores que votaron en contra de la ley porque son los cómplices de estas muertes que se están sucediendo. Lo otro que ustedes saben, y estamos acá frente a la gente de Lada San Juan, que sigue el gobierno sin querer buscar a los 44 que están en el fondo del mar, sin tener interés en ir a buscarlos, mandar una esas empresas que en otro país ya hubieran este, buscado y hubieran encontrado este, eh, los restos de, de, de estos este, hombres y creo que también mujeres que hay, bueno, que salieron... Con vida para una eh, una batalla secreta que el gobierno no les dijo ni a los familiares ni a ellos eh, a que esta batalla digo yo porque esto fue este un ataque que han tenido seguramente así que bueno todo esto que vamos teniendo y que día a día tenemos que seguir trabajando. Lo otro es la persecución a los trabajadores despedidos también. Bueno, yo les, les propongo que todo lo que haya que hacer y andar, este, tenemos que hacerlo. Lo de Milagro Sala es vergonzoso, pero tampoco no hay un movimiento por Milagro Sala para evitar esta eh, este ataque que está recibiendo esta mujer. Porque eh, milagrosadas tiene que tener un juicio justo y lo que haya hecho, lo que hayan le después le, le comprueben lo que sea, pero tiene que ser un juicio justo. Entonces y no hay una respuesta de la sociedad para ver que esta están violando la Constitución, están todos están violando hasta las órdenes de la Corte Suprema de Justicia. Entonces estamos desprovistos de derechos. Tenemos que seguir trabajando para no dejar avanzar esta situación. Yo les digo, ¿cómo? Tenemos que crear nosotros este mecanismos para salir a la calle y para seguir denunciando. De paso les quiero decir que todavía no está mierda con nosotras, pero este, ya se va a poner bien y ya vamos a estar todas jóvenes y bellas. Este... Dentro de poco. Eh, soy sobrina, mi tío es desaparecido, eh, desapareció el 21 de febrero de 1976 y de mi, de mi familia paterna soy la única, además de bueno su mujer que está por ahí, eh, la única que quedó buscando la historia, ¿no? Y traje el relato que hizo mi abuela eh, para la Secretaría de Derechos Humanos. Dice, mi abuela se llamaba Elsa Márquez. Alejandro había quedado en visitarme el 21 de febrero de 1976. No había llegado a mi domicilio. Pensé que se había retrasado. Recibió un llamado de un compañero preguntando por él, diciéndome que no lo habían visto desde el día anterior, donde quedaron en encontrarse. Me dirigí a su domicilio sin obtener no respuesta. Esta búsqueda, en esta búsqueda estaban amigos y familiares que nos reunimos en esta terrible causa. Me aconsejaron puesto que había transcurrido muchas horas hacer el habeas corpus para protegerlo en caso de que hubiera sido detenido como su esposa. Lo hice con un abogado que no recuerdo el nombre. A los pocos días este letrado había desaparecido. Lo vi una vez más en que me comunicaba con fecha de 3 de marzo de 1976, me contestaban diciendo que Alejandro había sido abatido en San Justo por las fuerzas de seguridad. Perdón. Nos dirigimos a zona para averiguar si se podía aclarar algo. Los vecinos del lugar me informaron que desde la mañana se encontraban vehículos sin identificar, con personas de civil y alrededor de las 18 horas aumentaron los mismos y daba la sensación de que esperaban alguna persona, ordenándoles entrar a sus casas según versiones de sus amigos. Alejandro se encontraba en la zona preguntando y con la descripción de la ropa y fotos de él, algunos vecinos me dijeron que podía ser de uno de los chicos... Ser uno de los chicos que se llevaron en los autos Con esta información me dirigí a cuanto organismo de seguridad seccional policial Se encontraban alrededores, inclusive la policía federal Leyendo libros de entrada con la esperanza de encontrarlo con vida O su cuerpo Mientras dudaba en este infructuoso y doloroso perivinar Su domicilio en la ciudad de Casero fue saqueado con su totalidad Quemado, solamente las paredes fueron retiradas y, Entre esas cosas las ventanas, los contramarcos por el personal de la fuerza aérea El pedido mío y el de mi familia ante comisarías Ministerio del Interior y cuanto organismo oficial o oficioso subiera para recibir una respuesta fue infructuosa. Y las respuestas cerradas. Al ser inútil los esfuerzos y con mi no era detenida ilegalmente en la cárcel de Devoto, no podía creer lo que estaba pasando. Cada vez que cambiaban un buen funcionario, se volvía a intentar el pedido. Y siempre sin ninguna contestación, puesto que la mayoría era por escrito por todo lo pasado y no estaba en condiciones de relatar todo nuevamente haciéndolo para la CONADEP creo que haber creo haber relatado lo sucedido y quedo a disposición de la subsecretaría para cualquier dato que esté a mi alcance mi abuela falleció sin saber dónde estaba su hijo Alejandro Daniel Ruiz. Alejandro presente. presente presente presente ahora y siempre 30.000 detenidos desaparecidos presentes presente. presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. presentes. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Y siempre. Aparición de Julio López con vida, ya. Hasta la victoria, siempre. Venceremos, venceremos, venceremos. venceremos hasta el jueves que viene o hasta cualquier día de estos para vernos en las calles juntos en alguna... Memoria Verdad Justicia Compromiso Nuestras causas